Son las nueve punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 5 de noviembre. Hoy en nuestro programa abordaremos el Día Mundial de las Personas Cuidadoras. Estas suelen ser casi siempre mujeres y sin remuneración. Las cuidadoras son las que renuncian a sus vacaciones, viajes y muchos eventos para cuidar a un enfermo las 24 horas del día. Hoy vamos a dedicar los primeros minutos de este programa a hablar de la nobleza de este esfuerzo y lo haremos con una madre. ...Rosario Rives, que sigue cuidando de su hijo... ...ajena a los acuerdos políticos, los sucesos... ...los presupuestos o las obras iniciadas en su entorno... ...pero ha escrito una carta en este día... ...para que no olvidemos el gran trabajo... ...no reconocido de las cuidadoras... sino olvidar también al personal sociosanitario... ...de la ayuda a domicilio, de los centros de día... ...de las residencias de mayores... ...porque pertenecen a un colectivo que lleva dignidad... ...a esas familias... ...también hablaremos del aniversario... ...el 124 del hallazgo de la Dama del Che, ...con motivo de los actos que la Real Orden... ...ha programado para este mes de noviembre... ...en concreto para el 12 de noviembre... ...se llevará a cabo el acto institucional... ...que quedó aplazado por la pandemia... Ahora, con una incidencia muy baja de contagios aquí en Elche, vemos cómo se están recuperando muchos de los actos y eventos que no pudieron realizarse meses atrás. Hablaremos con la presidenta de la Real Orden, Mari Carmen Pérez Cascales, sobre las 10 de la mañana y a las 9 y media, pues abordaremos un poco más lo que significa ese programa que ha nacido, Vi entre los centros educativos, el centro europeo y la concejalía de promoción económica ayer se presentó y hoy intentaremos dar más pinceladas ahora comenzamos el programa, quédense, hay más contenidos pero quédense aquí para disfrutar también de nuestra música y comenzamos pues como lo hemos hecho en estos últimos días con el rey, el gran Elvis Presley What I feel Teleelch Radio Marca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 37, 9, 15, La Glorieta con Rosmar Alonso Pues después de Elvis vamos con una novedad musical Con un estreno, El Chisme de Carlos Baute y Chenoa ¿Qué creíste el cuento? Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos Que después de las doce soy otro pero no es cierto Que pena me da, que pena me da Ay, ay, te creëste el chime yo me voy, voy, voy Si tienes la razón yo te la voy, doy, doy No me quiero ir pero me voy, voy, voy Adiós, y me fui Van 50 veces que tú no creëste en mí Son 60 las explicaciones que te di Contigo, ya no me salen las cuentas. La noche es que me voy a divertir. De chisme que tus amigas comenten hoy será verba Con quién te fuiste ayer, ya me lo contaron. No vengas otra vez a mentirme a mí. Más de 50 veces te perdonado Y a este trago te lo dedico a ti. A tu salud celebraré. Ella pasó, ella se fue. Todo el dolor. Todo El amor, el chisme que los provocó. Un saludo, celebraré y abusó. Ya se fue. Todo el dolor, todo el amor, el chisme que da 50, veces que tú no crees en mí. Son 60 las explicaciones que te di. Digo ya no me salen las cuentas. Esta noche es que me voy a divertir. Het is meekieft, amigos amigas meentrando, en será peba por ti. creíste el cuento que anoche andaba borracho buscándote en otros besos. Y que después de las dos eres otro, yo sé que es cierto. Que pena me da, que pena me da. Ay, ay, van 50 veces que tú no crees te Son 60 las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas estas noches es que me voy a divertir El chisme que tus amigas comentan hoy será de la ti a 50 veces que tú no crees en mí. Son 60 las explicaciones que te di Contigo ya no me salen las cuentas No te tengo me, me, me 101.4 Radio Marca.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 Once minutos pasan de las nueve de la mañana y seguimos con más estrenos musicales, lo que acaba de lanzar Bandini, Rigoberta Bandini, la que creó ese perreo inteligente. Ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Ik wil niet meer worden gehouden. Ik wil niet meer worden gehouden. Ik wil niet meer worden Ik wil niet meer worden gehouden. Ik wil niet meer Ik wil no tendría estos problemas de ansiedad que si yo ahora fuera perra no estaría aquí llorando que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me... Ik ben ik ben gebleven. en ik In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 Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y vamos a comenzar la primera de las entrevistas. Lo hemos dicho al principio, las personas que cuidan de un familiar enfermo tienen en este viernes 5 de noviembre, su Día Internacional, para reconocer ese noble esfuerzo y sacrificio que realizan. La mayoría de estas personas son mujeres que renuncian a su agenda social para mantener con vida a sus seres queridos que enferman. Un trabajo que ni está reconocido ni remunerado. Y eso lo sabe muy bien esta mujer, Rosario Rives, madre cuidadora de su hijo dependiente y fundadora de la plataforma en defensa ...de la Ley de la Dependencia en Enche... ...una mujer luchadora por los derechos de las cuidadoras... ...y de todo el personal sociosanitario... ...que cobra por este trabajo... ...pero en unas condiciones poco dignas... ...como se ha puesto de manifiesto... ...en las residencias de mayores durante la pandemia... ...Rosario ha escrito una carta... ...que ha hecho llegar a los medios de comunicación... ...y que no se puede ignorar... ...en un día como el de hoy... ...muy buenos días Rosario... Buenos días. Una carta en este día y bajo el nombre Cuidadoras Intradependientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es el Día Internacional de las Personas Dependientes, porque me da mucha pena que pase sin pena ni gloria, que, porque atañe a tantísimas personas en su vida cotidiana, en su vida cotidiana y, y casi... En muchos casos, pues, su, su único tarea es de la vida. Hay muchísimas personas que, que fundamentalmente, pues, tienen un familiar que cuidar y, y esa es su tarea fundamental en la vida. Entonces, en estos momentos. Entonces, pues, eh, yo, el año pasado, eh, saqué un libro que precisamente lo publiqué justo, justo hace hoy un año, eh, que hablo sobre el mundo, eh, familiar, el mundo mental, eh, en fin, toda todo lo que una persona, eh, por ejemplo, como yo que tiene un hijo gran, con una gran dependencia, pues mmm, le depara la vida los entresijos de, de de los conflictos con los que tenemos que lidiar, que son muchos para para tirar adelante, para no hundirnos, en fin, es eh, el mundo de los cuidados es un mundo que que aún está en manos de las mujeres de No hemos conseguido, por mucha lucha feminista que llevamos hace mucho tiempo, aún no hemos conseguido realmente socializar los cuidados, darles el valor que tienen, porque eh, si algo nos humaniza, es cuidar de otras personas. Ya, eh, yo me emocioné mucho cuando leí un artículo eh, que le preguntaron a, a una antropóloga, que no recuerdo ahora su nombre, y le dijeron cuando las personas Cuándo se podía considerar que éramos humanos y esta señora que era antropóloga dijo cuando se encontró el primer cuerpo eh, de una persona que había tenido una fractura y, habría, y había sobrevivido a esa fractura, es decir, cuando le cuidaron. Sí. Es así, es así de importante y es así de vital en, en la vida, pues, de, de todas las personas. Si no antes, después. ¿eh? Uh -huh. sino antes, después. Siempre vamos a estar cuidados por alguien. Pues en una situación con tanta carga de profundidad en la que se encuentran miles de cuidadoras, como usted, Rosario, eh, Aley ha escrito un libro y ahora ha escrito una carta en este 5 de noviembre. ¿Qué ha querido reflejar en esa carta? Pues he querido pues eso, reflejar que, que no se nos olvide. Que que es una tarea que nos humaniza, es una tarea que que desde luego eh, da mucho amor, aunque a veces estés enfadada, pero, pero la mayoría de las veces pues cuidar realmente es dar lo mejor de ti, es darle amor a aquellas personas que, que son parte de tu familia y bueno, pues también en, en lo que son las profesiones, pues yo pienso que... ...que la gente pues que se dedica a cuidar... ...también pone ahí su vocación y su cariño... ...hacia esas personas que son tan vulnerables... ...y que en realidad necesitan esos cuidados para vivir... ...y para vivir con un poco de dignidad... ...que no estén abandonadas, que estén bien cuidadas... ...y, y que la, lo que le queda de vida o lo que sea su vida... ...sea pues lo mejor posible. sí insiste en que no se olvide... ...y en días como el de hoy para visibilizar este trabajo es porque esta sociedad, eh, ¿qué, es, ¿qué nos está ocurriendo para las personas que cuidan de los enfermos? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues eh, no sé, parece que el mundo, yo muchas veces siento que parece que el mundo gira de una, en una determinada manera y mi mundo, mi familia parece que gira en otra. Porque claro, parece que estos no son problemas importantes. Es una, en, en definitiva, pues es, yo tengo un hijo con una gran dependencia Tengo que decir y quiero valorar lo que hemos avanzado mucho. Eh, está la ley de dependencia que aquí en nuestra comunidad está muy bien puesta. Es necesario que vayan agilizando los plazos, pero en fin, tenemos una, una variedad de recursos muy importantes de aquí en la comunidad valenciana que, que en definitiva van a apoyar esta labor de las personas cuidadoras, porque la ley de dependencia está enfocada para cuidar a las personas dependientes pero que no se nos olvide que las familias que estamos ahí, que somos el sostén permanente, permanente y constante, porque aunque venga una persona y le atienda o, o vaya a un centro o lo que sea, eh, el control y, y el sostén de esa persona siempre es la familia, la familia está ahí siempre. Y bueno, pues es, todos estos recursos pues vienen muy bien para atender a la persona, para que, para que la familia... También, y las mujeres cuidadoras, que son las madres, la gran mayoría, pues también tengan ese apoyo en esa tarea tan dura. Y yo, la ley de dependencia, tengo que decirlo, desde que salió, yo, mi vida giró gran parte de mi tiempo en potenciar la lucha para que esa ley se desarrollara. Hemos estado, bueno, he dedicado horas y horas y horas. A, a que eso sea en reuniones, en, en, en coordinaciones, en fin, en, en todo lo que ha hecho falta, porque yo tenía una situación que me, que me tocaba de lleno y porque veía también que era una ley que podía ayudar a muchas personas cuidadoras y, y usted, a sus familias, uh -huh. claro. Y en, ese, en esa carta no se ha olvidado del personal sociosanitario, que hemos visto cómo ha claro. estado denunciando déficits y condiciones sí. precarias en las residencias de mayores en, en esta pandemia, por desgracia, pero también hay centros de día. Eh, claro. eh, ustedes también, eh, Rosario, ¿es, con, ¿es consciente de, de la precariedad laboral en la que se encuentran el personal que trabaja en empresas de ayuda a domicilio, en centros de días, en centros de residencias? A ver, claro, claro que soy consciente. De hecho, yo trabajé hace muchísimos años en una residencia de tercera edad eh, yo lo que tengo que decir es que es un trabajo muy poco valorado porque se tiene que valorar más un trabajo que estás delante de un ordenador que no no es que no hagas un esfuerzo pero es que encima el cuidado de las personas más así vulnerables las personas mayores en centros residenciales tienes que hacer muchos esfuerzos y y, y muchas veces no están las condiciones eh, para que se hagan menos esfuerzos luego también está Un infravalorado, los sueldos de las personas, las empresas que se dedican a este tipo de, de, de, de servicios. O sea, es que es, es que es tremendo, o sea que que yo tengo personas conocidas que trabajan en centros residenciales y dicen es que es que no sé cómo llegan, no sé cómo llegan, que tienen a lo mejor para acostar 15 personas en una hora o o, o que a lo mejor tienen todas las grúas ocupadas, en, en fin, que es una persona sola a veces quien acuesta a una persona muy mayor o muy muy muy gruesa, me refiero. Uh -huh. Quiero decirte que mmm, y luego los salarios que tienen yo He querido hacerme eco del sector sociosanitario porque realmente creo que hay que valorar más este trabajo, hay que dotar mejor eh, esos servicios. Yo creo que el gobierno valenciano está haciendo un intento, o sea, yo veo ahí que, por lo que he leído algunas veces y tal, y, y bueno, yo también me he reunido en consellería. Uh -huh. Y sé que tienen intención de mejorarlo todo, pero claro, todo es tan lento, todo cuesta tanto. Y sobre todo la sociedad. Yo mm, pienso que, que la sociedad debe valorar mucho más esto de los cuidados, porque, porque es, que, es que todos vamos a llegar ahí. Eso si es llegamos, lo que va claro a decir, que. la sociedad envejece. Y, y el claro, gobierno valenciano claro. acaba de anunciar ese centro de envejecimiento. ¿Ustedes saben para qué va a servir? Pues yo no lo sé, con exactitud, bueno, porque no pues estoy... Esperaremos, de... <risa> esperaremos sí, pues esperaremos, esperaremos a que se ponga en marcha, lo que, lo que, sí. No, Usted sí, ha bien, dicho bien. algo muy importante en su entrevista, que a veces las cuidadoras, quienes están ah, pues ofreciendo todo lo mejor que tienen para cuidar a sus seres queridos que están enfermos o dependientes, se enfadan. ¿Pero con quién se enfadan ustedes? <risa> ¿Con quién no podemos enfadar? A veces es un enfado que no tiene una proyección es una como una frustración lo que pasa es que eh, yo pienso que que muchísimas mujeres pues no eh, lo asumen porque piensan porque pues, tiene que ser así y realmente tiene que ser así yo en mi libro lo digo o sea esto es eh, yo he tenido que cambiar casi todo en mi vida prácticamente todo para, porque he tenido un hijo y tengo un hijo que necesita muchísima atención y y yo lo único que a veces pues siento en la frustración pues, de que esto no haya llegado más pronto, que esto no se haga, o tal. y también de a veces pues, la poca empatía, aunque yo pienso que se ha avanzado mucho más, de, desde cuando no se sacaban a estas personas ni siquiera a la calle, se ha avanzado mucho más, pero yo creo que todavía no se entiende bien y todavía no se... Lo, lo que también me da rabia es que los hombres no estén en, este, en esta empresa de cuidar, no de que estén todavía... Ahí esquivando el bulto, ¿no? Como como si a ellos no no se les tuviera que cuidar. Entonces, es que esa esa esa frustración que tú dices, yo creo que muchas mujeres no las callamos y las vivimos de, de la manera que podemos, pues a veces lloras, te desahogas eh o, o lo comentas con alguien, pero pero pero eso, no hay tampoco, yo pienso que que está poco articulado La ayuda a las personas que estamos cuidando. Yo creo que eh, tendríamos que tener un apoyo psicológico mucho más, visto, o sea, mucho más articulado desde bien desde sanidad. Yo creo que todavía no está. Porque una persona le diagnostican un cáncer y hay un, un servicio que pueda ir psicológicamente mientras te están tratando del cáncer y tal. Y sin embargo, esto que, que implica toda tu vida también, Y, ...y te hace cambiar tanto y te hace a veces sufrir mucho, pues no hay ese apoyo tan claro a, a, a, este, a estas situaciones. Yo creo que, por ejemplo, desde el hospital, que está la consulta de enfermedades raras, se debería de potenciar... ...que cuando a una familia le dan un diagnóstico así, pues que se le apoyara eh, psicológicamente... Y luego, pues, en las asociaciones siempre se ha desarrollado este apoyo y eso, pues, ha venido, está, viene bien, ¿no? También que las asociaciones esto lo tengan y que consigan subvenciones para eso, pero lo que es de forma estructurada y asumida por la sanidad y eso, no está, no está tampoco este, este apoyo. Yo, creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo que, que cuando a una persona le dan un diagnóstico de un hijo con una enfermedad, un hijo con una hija con una enfermedad tan grave, no se puede ir a su casa y tragarse todo lo que le viene, y todo lo que le viene encima ellos solos, porque es, es muy gordo, muy gordo. Pues lo sabemos, Rosario Rives, eh, os agradezco, muy, bueno, os agradecemos mucho que, que estéis cuidando de las personas a las que queréis, sin esperar nada a cambio y solo pensando en ayudar a los demás, pues a los que sufren y también a los enfermos. A vosotras, a esas personas que cuidan a los demás, os dedicamos esta canción, la canción para los cuidadores. A todos pues ellos, gracias. mil gracias. Uh -huh. Cuando le regalas ilusión sin que te lapidas, cuando te formas por mejorar su día a día, cuando tu vida es mejor, cuando le sacas una sonrisa, eres parte de supercuidadores. Cuando te sientes feliz, cuando le ayudas, cuando tu trabajo es un regalo para el que sufre. Cuando la vida te alejito para que des eres parte de supercuidadores, percuidador eres te ayudamos a seguir a superarte y a ser más feliz El supercuidador los mayores los enfermos y dependientes de Ik ben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 Pasan cuatro minutos de las nueve y media de la mañana y vamos a hablar del emprendimiento en la escuela porque en Elche se ha puesto en marcha por parte del de Centro Educativo de Salesianos un proyecto de innovación educativa Bicreando. Ayer se presentó en el Ayuntamiento porque la Concejalía de Promoción Económica se ha sumado a este programa como lo han hecho otras instituciones públicas y privadas. La intención es... ...pues fomentar esa, ese emprendimiento en edades más tempranas... ...y en el programa no solo está Salesianos... ...también se desarrolla en colaboración... ...con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras... ...pues bien, para hablar qué significa... Del, ...o los detalles de este programa... ...tenemos con nosotros al coordinador del mismo... ...a Carlos Berenguer, profesor de Salesianos... ...muy buenos días Carlos... ...Hola, buenos días Rosmari. ...bien, ¿qué es eso de Vi Creando?... Bueno, es un proyecto que lo que trata es de fomentar la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes... No en sí porque pensemos que los centros educativos tienen que ser una fábrica de emprendedores eh, a nivel, pensando en empresarios, sino eh, porque entendemos de que hay una serie de cualidades en el emprendimiento que la pueden llevar a cualquier ámbito de su vida y que puede ser transformadora en la sociedad. ¿no? Entonces surge un proyecto eh, desde los centros educativos, en concreto desde Salesianos, pero donde ya en este momento hay un buen número de centros educativos de la provincia que se han adherido y lo están aplicando y, bueno, estamos trabajando en esta línea. ¿Y cuáles son las cualidades, desde el punto de vista educativo, las cualidades del emprendimiento que queréis vosotros eh, potenciar? Bueno, eh, dentro del emprendimiento... ...nos encontramos que todos en los aspectos de habilidades blandas... ...que últimamente están eh, tan de moda el hablar de ellas... no, ...pues lógicamente se desarrollan en el proyecto... ...así como todo, eh, cuestiones como el trabajo co cooperativo... ...y colaborativo entre diferentes centros... Eh, ...metodologías activas que se integran dentro del proyecto... ...además lo hemos hecho curricular y por lo tanto es evaluable, con lo cual conectamos perfectamente con la evolución que está teniendo todo el sector educativo en España y bueno, eh, también desarrollamos eh, habilidades comunicativas. Si sí, se ha hecho curricular, ¿en qué etapa educativa? ¿La secundaria, la primaria, bachiller? F, F, FP, ¿dónde, ¿dónde lo habéis encajado? En este momento, en este momento lo tenemos eh, introducido de forma transversal, tanto en secundaria como en bachillerato, como en formación profesional, eh, tanto básica, grados medios y grados superiores. ¿Y por qué el Centro Europeo de Empresas Innovadoras? ¿Por qué os ha hecho falta? Bueno, evidentemente si hay una entidad que apuesta por la innovación es precisamente el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Entonces, eh, a partir de que con ellos nos unía una muy buena relación y eh, había una confianza mutua, ...pues, bueno, pusieron a nuestra disposición una serie de materiales... ...que había elaborado el INPIVA y esos materiales que estaban pensados... ...para el mundo de la empresa, nosotros lo que hicimos fue, partiendo de estos... Eh, ...hacer una adaptación a, al mundo educativo, que tiene pues, unas diferencias importantes... ...con el mundo empresarial, lógicamente, ¿no? Y además, pues integrarle y crear en torno a estos materiales toda una metodología de trabajo para que los docentes lo pudieran aplicar directamente en las aulas. Bien, una metodología de trabajo que ha facilitado el CEI y que es transversal en secundaria, bachillerato y los ciclos eh, superiores y medios de formación profesional. ¿Y cómo se evalúa? Eh... Pues se evalúa a través de las propias competencias que desarrollan los alumnos. Se evalúa eh, con las propuestas innovadoras que generan los equipos o con las respuestas, porque trabajamos tanto en propuestas innovadoras como en desafíos que plantean algunas empresas u organizaciones, y los equipos tienen que dar respuestas a estos planteamientos. A partir de ahí, lo que hacemos es que cada equipo, eh, lógicamente, parte desde su realidad y su realidad más cercana es lo que están estudiando con lo cual pues lógicamente en las respuestas que dan se ve reflejado su nivel de conocimiento, su nivel de destreza, sus habilidades en definitiva la formación que han recibido cómo la aplican en concreto a dificultades o a obstáculos que se van a encontrar en la vida cotidiana ¿Y este programa cuándo lo habéis puesto en marcha? Bueno, con esto empezamos a trabajar en el 2019, estuvimos un año entero preparando este programa. Ya en el 2020 eh, se presentó y además se presentó en el Ayuntamiento de Elche el programa y a partir de ahí pues bueno, se fueron adhiriendo diferentes organizaciones empresariales, en este momento... Pues hay más de 16 organizaciones empresariales que están apoyando el programa y, bueno, se han ido también sumando diferentes centros educativos. En el 2020 empezamos con cinco centros educativos en Elche. El año, en el 2020, recordemos que tuvimos que parar. Eh, de forma bruta por eh, la declaración del estado de alarma por la pandemia, pero lo retomamos el año pasado y ya este año pues, vamos a atender hasta 15 centros educativos y preveemos que alcanzar un número máximo de 2.000 alumnos. Importante, impresionante. Y hay apoyo no solo del Ayuntamiento de Elche, también la Diputación nos apoya. Sí, es decir, en la Diputación hemos encontrado un gran aliado. ...desde el momento en que se lo presentamos... ...que tuvieron conocimiento del proyecto... ...se han implicado directamente... ...además económicamente... ...están respaldando el proyecto... ...y también pues... Eh, ...facilitándonos contactos y ayudas... ...para poder ir entrando en contacto... ...con diferentes ámbitos empresariales... ...lo cual para nosotros es una ayuda... ...a tener en cuenta muy considerable. Desde luego porque esto es implicar a la empresa... ...en la formación... Eh, Carlos, ¿y ya podemos hablar de resultados o no? Pues en, empiezan a haber pequeños resultados. Pensemos que, a pesar de que parece que es un proyecto. ...muy grande estamos prácticamente arrancándole... ...y estamos en el cuarto año... ...y estamos hablando de 2.000 alumnos... ...pero hay que relativizar las cosas... ...es decir, ¿qué significan 2.000 alumnos... ...dentro del panorama educativo... ...de la provincia de Alicante... ...no salgamos fuera de la provincia de Alicante... ...solo de la provincia de Alicante... ...estamos hablando de realmente de cifras... ...todavía muy reducidas... ...esa es la realidad... ...ahora, ¿qué es esperanzador? Muchísimo que se empiezan a ver algunos resultados de algunos jóvenes de, que son incluso alumnos todavía eh, de los centros, que empiezan a tener iniciativas que llegan a concretar en formas de empresa. Sí, empiezan a ver ya estas iniciativas. Y nosotros lo que partimos es que es un fomento del emprendimiento que es muy práctico. Es decir, eh, al ser emprendedor eh, no hay otra forma, entendemos, que animarlo a emprender que poniéndolo en práctica, que generando ideas, que trabajando esas ideas y concretizándolas con unos prototipos que les ayuden a comunicar su trabajo. Y lo importante de este proyecto es que también hay valores, o les inculcas valores. ¿Las empresas que se suman también tienen eh, esa conciencia social de una economía circular, de unas empresas sostenibles? En la teoría sí, esa es la realidad, en la teoría sí. Lo que pasa es que seamos conscientes que hay mucho por hacer. Es decir, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pensados para el 2030, pero ya Naciones Unidas en estos momentos ya está hablando de trasladar esos objetivos al 2050. Eso es señal de que todavía falta mucho por hacer. Pues esta es la realidad que se traduce también en las empresas. Hay empresas que, lógicamente, van más avanzadas y están apostando firmemente por elementos de economía circular, por los, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, y hay otras empresas que tienen que capear los temporales que vienen y tienen que luchar para salir adelante y poco a poco ...yo estoy convencido que también se irán incorporando... ...pero es un proceso donde las velocidades de unos y otros... ...pues no pueden ser las mismas... ...es decir, cada uno tiene que tomar su propia velocidad... ...pues lo mismo sucede a todos los niveles... ...a nivel de centros educativos... ...a nivel de organizaciones empresariales... ...en todos los niveles nos encontramos... ...de que hay algunos que lógicamente van más avanzados... ...y hay otros pues que tienen todavía que hacer un camino más largo... ¿no? Pero bueno, lo importante es que sí que hay una voluntad de aplicar esos objetivos de desarrollo sostenible, de aplicar elementos de economía circular y a través del proyecto conseguimos hacerlo sobre la economía, sobre la ciudad donde se está desarrollando el proyecto. Y todo por un mundo mejor. Carlos Berenguer, coordinador del proyecto Bicreando, muchísimas gracias por los detalles aportados. Gracias y suerte. Much muchísimas gracias a vosotros por atendernos.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Y antes de la siguiente entrevista de la que continuaremos hablando no de la formación sino del empleo con responsables de comisiones obreras por aquello de analizar los datos del paro que ya se conocen del pasado mes de octubre en Elche, vamos con una canción vamos a disfrutar de Roberto Carlos con su canción El Día Que Me Quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar Komen ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar, ella quieta, mi herida. Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color al viento, las campanas dirán que eres mía. Tocas las fontanas se contarán tu amor, la noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará ni tu pelo. Lucier nagh que Tu sonrisa me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. E un radio misterioso para mi duro, lucierna capriosa, que, que eres mi.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 Faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y vamos a analizar los datos de empleo porque ayer se conocieron los datos del paro en Elche y siguen siendo positivos. Arrojan cifras positivas ya que en Elche descendió en 203 personas durante el mes de octubre y el sector de la industria ...fue el que más empleo generó... ...pues bien, para analizar estas cifras... ...tenemos con nosotros al secretario de Empleo... ...de Comisiones Obreras, Antonio Fernández Rodríguez... ...a quien saludamos, muy buenos días Antonio... ...buenos días... Eh, ...antes de nada, ayer también... ...la concejal de Urbanismo, Ana Arabeid... ...nos decía, nos daba datos... ...de las licencias de obras que se han concedido... ...en lo que llevamos de año... ...y pues aseguraba por las cifras que el sector de la construcción está en alza. Esto se, viene, esto se refleja con los datos del paro, porque hasta ahora todos los datos positivos vienen del sector de la industria. Vamos a ver, en, en los datos del desempleo, el desempleo en Elche, la ciudad de Elche, en el sector de la construcción bajó en 20 personas. Pero sí es cierto que la construcción en el mes de octubre hizo... 395 contratos más. Hay que tener en cuenta que la construcción no tienen por qué ser trabajadores del sector de la ciudad de Elche. Porque, claro, estamos hablando de la ciudad de Elche. Hay muchas empresas constructoras que son de fuera. Ten en cuenta que el desempleo en Elche bajó en 203 personas. Estamos en el ámbito de Elche, de las cuales 46 fueron mujeres y 157 hombres. Pero hay que tener en cuenta que Elche sigue teniendo 25.557 personas inscritas en las oficinas de laboras. Que el 60% son mujeres, que son 15.561, y el 40% son hombres, son 9.996, casi 10.000. Luego, el sector de la industria bajó en 144, la agricultura en 11, la construcción bajó en 20, como te decía, y el servicios 46. Y ha aumentado el desempleo en la gente sin actividad anterior, es decir, gente que se inscribe en las oficinas de empleo que antes no tenía trabajo. Vale, para analizar entonces lo importante, ¿la industria es el motor eh, principal? ¿Sigue siendo el motor principal en esta ciudad o, o, o el sector no, servicios está ver. despertando? El sector servicios realizó el mes pasado en Elche 5.006 contratos, que supone el 70% de todos los contratos que se realizaron en Elche, ya que en Elche se realizaron el mes pasado 7.106. Es decir, el 70% se lo lleva el sector servicios. La industria se lleva casi un 14, la agricultura se lleva un 10 y la construcción se lleva un 5,5. ,5. Es decir, yo creo que ese repunte que comentaba la concejala igual lo veremos en, en meses futuros. Y hay que tener en cuenta que los contratos… Está ocurriendo lo mismo, siempre el hablar de la mujer. Es decir, a los hombres se le hacen casi 4.000 contratos o 4.000 contratos se le hacen a, a hombres y solo 3.144 se le hacen a mujeres. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre septiembre y octubre en contratos se han hecho 736 más a mujeres y 1.024 a hombres. Pero hay otro dato que hay que tener en cuenta. De todos los 7.106 contratos que se han hecho, 6.479 son temporales, es la precariedad, lo que llamamos la precariedad, la contratación, la rotación, es decir, el 54% son eh, contratos, perdona, se me ha ido, los, los temporales, es el, el 91% son temporales y solo un 8,82% son contratos fijos. Es decir, ahora estamos en, con el tema de la reforma, se quiere tocar ver el tema de los contratos y está habiendo mucha precariedad todavía en, en la ciudad de Elche. La reforma laboral, la derogación, ¿no se va a derogar? ¿Ustedes son conscientes de ello? Vamos a ver, aquí lo que... Se ha empezado con los adjetivos y no se sabe lo que, lo que al final va a quedar. Vamos a ver. El, eh, nosotros tenemos un... un digamos, un, un ámbito normativo, que es el Estatuto de los Trabajadores, que se reformaron artículos a raíz de la reforma del Partido Popular del 2012-2013. Y lo que se, hay cuatro aspectos que son importantes para nosotros. El tema de la ultraactividad de los convenios, es decir, la semana que viene el sector cárnico va a la huelga en toda España, porque el convenio o se negocia o decae y los trabajadores pasarán a a depender del estatuto y el salario mínimo interprofesional. Eso es un tema muy importante. Luego el tema de el convenio del sector y el convenio de empresa. Con la reforma laboral, muchas empresas han, han negociado convenios por debajo del convenio del sector, lo que ha hecho generar más precariedad, más pobreza laboral y nosotros entendemos que tiene que ser el convenio del sector y eso es lo que se está negociando. Luego está todo el tema de la subcontratación Y el tema de las ETTs, porque hay empresas que su actividad principal es la fabricación de ladrillos, te pongo un caso, y no pueden, a no ser que tengan un gran pedido, subcontratar ese servicio. Eso también se quiere limitar. Esos son aspectos muy importantes para nosotros, teniendo en cuenta que ha habido una subida del salario mínimo, teniendo en cuenta que ha habido un acuerdo que está ahora en el Parlamento con el tema de pensiones, y lo que queremos es que esa salida que, va, que está habiendo de, de esta crisis, porque en esta crisis bajó el Producto Interior Bruto, pero no aumentó el desempleo. Y en la provincia de Alicante solo quedan unas 5.500 personas en ERTE. El... Es decir, yo creo que se están tratando las cosas de manera distinta a como se trató la, la anterior crisis. Todo esto dentro del, del, del acuerdo social y del diálogo social entre Gobierno y agentes sociales. Por la radiografía que ha dado del empleo en Elche, podemos concluir eh, que la precariedad sigue asentada en un empleo, el empleo sigue siendo precario en el sector servicios. Esto es un cajón desastre. El 70% de las contrataciones del mes de octubre eh, fue hostelería en servicios o, o, o… Cuando hablamos de servicios hablamos desde el comercio a la hostelería, la educación, la sanidad, la enseñanza, todos los servicios. Es decir. Eh, los datos que nos pasan a nosotros, eh, tanto el SETE el como la BORA como el Ministerio, lo agrupa en, en cuatro grandes grupos: la agricultura, claro. que es el sector primario, claro. la industria, uh -huh. la industria que es toda, ya puede ser calzado, cartón uh -huh. o metal, y la construcción, todo uh -huh. lo que tiene que ver con, claro. con la construcción y servicios, lo engloba todo. Sí. La precariedad sigue existiendo. Si el 91% de los contratos temporales se hacen en, este, en esta ciudad, hay una precariedad muy gorda. Y no olvidemos que de esos 25.000 parados, si la mitad no cobra, que es lo que ocurre también en Elche, no cobra nada, ninguna prestación, significa que más de 13.000 o 14.000 personas de la ciudad de Elche son carne de cañón de la economía sumergida que también existe aquí. Es decir, los datos, eh, si se analizan, es decir, si 15.000 personas de esta ciudad no cobran nada, ¿de qué viven? Claro, si no hay ayudas. Porque algunos yo estoy hablando de gente que no cobra nada. Porque esos datos nos vendrán cuando nos vengan las prestaciones, que será a final de mes, donde vemos que hay gente que no cobra nada. Y sabemos que en el la economía sumergida, la subcontratación, es decir, una empresa que realiza un producto se subcontrata a uno una parte, a otro otra parte, y al final el, el último eslabón de la cadena y el trabajador la parte más débil, pues son los que menos ganan, los que no se cotizan. Te pongo el caso de los contratos a tiempo parcial, que ya suponen casi la mitad de los contratos que se realizan, la gran mayoría están en fraude de ley porque los contratan por cuatro horas, trabajan ocho y diez, cobran una nómina por cuatro, el resto es dinero negro o no se declara, y eso también está ocurriendo y eso va luego porque se cobra, en base a lo cotizado, el desempleo y la pensión, luego salen los datos que salen de algunos barrios de Elche diciendo que que son los, más bar, más, los barrios más pobres de España, y toda esta, toda esta coyuntura del mercado laboral y esa precariedad, al final se transforma en eso. La contratación parcial también está subiendo, al igual que la temporal, en los contratos. Sí, sí que... la, es decir, el, la contratación a tiempo parcial está creciendo en los últimos años. Es una manera de, de precariedad, porque la contratación parcial se hizo o era su espíritu de aquellas personas que por circunstancias personales, familiares o de otro índole pudieran solo pues no quieren trabajar toda la jornada ¿por qué? porque están estudiando, porque están cuidando a un familiar o por cualquier circunstancia. Pero nosotros todos los casos que vemos casi nadie quiere trabajar a tiempo parcial lo que quiere es trabajar a jornada completa porque eso es una precariedad porque si el salario, si los salarios Está entre 1.000 y 1.500 euros, si trabajo la mitad, pues cobraré 700. Claro, hoy en día todos sabemos lo que cuesta todo, y más este año con lo que está ocurriendo. Pues Antonio Ferrández, eh, eh, secretario de Empleo de Comisiones Obreras, gracias por eh, analizarnos los datos del paro y los datos del empleo en esta ciudad. Muchas gracias. A vosotros.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 y que Este domingo a las seis de la tarde en el 101.4 Tele Elche, Radio Marca, vive el partido en directo Mallorca Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Massini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Brie, con Strudepot, Pot, Food Coats Die, Restaurante Franja Estadio Mudanzas Guerrero, Novo Center, Caracter, Urbacer, Restaurante Espacio Todo Palmera, Imed Hospitales, Iwesdelt Ernesto Collero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford Ferretería Industrial Carrus, Estación de Servicios SEL Supermercados Charter Consum M. Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales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 en Carretera Crevillente. En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una, creérnoslo. Como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de castilla y agua del deshielo y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Dick, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. Material escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras...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 Pasan tres minutos de las diez de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de TLE. Este programa La Glorieta comenzó a las nueve haciendo un guiño a esas personas que sin esperar nada a cambio cuidan de las personas enfermas porque hoy es el Día Internacional de las Cuidadoras. También hemos hablado con el profesor de Salesianos, Carlos Berenguer, por ese programa de innovación educativa Bicreando, que se puso en marcha desde hace algunos años en varios institutos y que se va expandiendo con el objetivo pues, de inculcar el emprendimiento con numerosos valores de sostenibilidad entre los más jóvenes, entre los estudiantes y hemos terminado ...con el responsable de comisiones Obreras, ...pues desmenuzando cómo está el empleo en la ciudad... ...y en esta segunda parte del programa... ...vamos a hablar de lo que estamos recuperando... ...gracias a que nos encontramos... ...en una tasa de incidencia muy baja de contagios... ...por el coronavirus... ...y una de las cosas que vamos a recuperar... ...es la conmemoración o la celebración... ...de un aniversario... ...pues uno de los más destacados que tenemos... ...el aniversario del 124 años del descubrimiento de la Dama de Elche no pudo ser en agosto y será el 12 de noviembre, gracias a la Real Orden de la Dama, cuya presidenta, Maricarmen Pérez Cascales, la tenemos aquí con nosotros en el estudio de Televisión Radio Marca. A ella le damos la bienvenida y las gracias. Muy buenos días, Maricarmen. Hola, Carmen. buenos días y gracias a vosotros. Bueno, gracias a la Real Orden porque este año no vamos a pasar sin... Eh, celebrar ese hallazgo de la dama de la escultura. El 12 de noviembre, ¿qué habéis preparado para el 124 aniversario? Pues para el 124 aniversario, como siempre, vamos a distinguir a una persona por su actuación y buen hacer y por ser un referente para el resto de la ciudadanía. En este caso, ese reconocimiento de designación de caballero de honor va a recaer en el oftalmólogo don Fernando Luis Soler. Evidentemente, el doctor Soler creo que por todos es conocido la, la gran labor que hace eh, anualmente trayendo un, un el, congreso tan importante sí. de oftalmología a nivel internacional que FOCU, que año a año siempre es en nuestra ciudad de Elche. Hoy nos uh -huh. podrían decir, pues un año es en Elche, otros años en Santander, uh -huh. otros años en París, pero no. Era sí. conseguido que se centre en, en nuestra él, ciudad. Sí. Y durante esos días somos el foco de atención de, de medicina oftalmológica, yo creo que a nivel mundial. Desde luego, él ha consolidado FACO y eso le, le ha valido para que la Real Orden lo nombre presidente de honor. ¿Habrá nom más nombramientos? Caballero de, honor. caballero de honor. ¿Y habrá más nombramientos? Este año solamente vamos como caballero de honor a don Fernando Soler. Pero sí que tenemos una distinción de honor que por más que se haga, por más que hagamos a favor de todos estos colectivos, nunca estaremos suficientemente agradecidos. Nuestra distinción de honor va para el personal sanitario y no sanitario del Departamento de Salud del Hospital General de nuestra ciudad. Hemos querido eh, centralizarlo evidentemente en el, en el Departamento de Salud del Hospital General de Elche, pero este reconocimiento y esta distinción va para todo este personal sanitario y no sanitario. Porque, ¿Por qué estamos diciendo no sanitario? Porque entendemos que el trabajo en un hospital evidentemente vemos la cara del médico, de la enfermera, del auxiliar de clínica, pero detrás también hay otro trabajo de personal no sanitario, como son celadores administrativos y en este caso también de arquitectos y ingenieros que de una manera un contrarreló tuvieron que acondicionar todos estos hospitales para que pudieran de, de dirigirse ciertas zonas a, a, a, a tratamiento de COVID, de aislamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual ha sido una labor de conjunto importantísimo, una, una batalla contra el tiempo y contra el desconocimiento que se tenía de esta grave enfermedad como ha sido la pandemia de COVID-19. Pues hay reconocimientos. ¿Y dónde se va a realizar ese acto institucional? Evidentemente eh, siempre lo hacíamos aquí en en el en el en la plaza del Congreso Eucarístico, pero por fechas 12 de noviembre, pues nos hemos, va a ser en el centro de, de Congresos. La, la entrada es abierta, evidentemente, limitada al aforo y será a las ocho y media de la tarde del próximo día 12 de noviembre. Hay actuaciones, habrá discursos institucionales. Evidentemente sí que la habrá eh, habrá un laudacio. A, al doctor Soler, evidentemente, uh -huh. porque lo va a hacer el caballero médico también de la Real Orden, don, don Julio Rueda, uh -huh. y uh -huh. también un alaudacio a la distinción doctor personal sanitario y no sanitario uh -huh. del Departamento de Salud. Y también tendremos incorporaciones de nuevos caballeros y damas. En este caso tenemos que ingresará Gala Navarro, periodista, uh -huh, ilicitana... bisnieta sí. del, del descubridor del busto... Sí. Uh -huh. ...señor Campello... M ...tiene mucha vinculación con la dama del... Chess ...evidentemente, Chess evidentemente... ...y, y estamos muy, muy orgullosos y muy satisfechos... ...de que Gala eh, forme parte de nuestra, de nuestra real orden... ...también Estefanía Soler, que es documentalista... Eh, licenciada en Historia del Arte y vicepresidenta Juan Gil Albert, uh -huh. con lo cual con una trayectoria también muy involucrada y que a la cual le debemos el que fuera comisaria de una de las exposiciones que hicimos últimas, incluso en pandemia, sobre Antonio Martínez Pin, nuestro primer presidente. Ah, a ella se lo debemos porque tiene una tesis doctoral sobre la figura del, de Antonio Martínez. También entrará el médico Antonio Serrano, ilicitano de pro también, muy unido a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. El empresario Antonio Rodríguez, que es tan ilicitano que se dedica a la pirotecnia, precisamente, uh -huh. con lo cual, pues también mmm, estamos muy agradecidos de su ingreso. Y al senador Emilio Orgueso, que también entra a formar parte de nuestra Real Orden. Muy bien, pues esto eh, es a grandes rasgos eh, el acto institucional que se ha programado para celebrar el 124 aniversario, pero hay otro más redondo que viene el año que viene, el 125, sí. y en el que estamos escuchando al alcalde repetir en numerosas ocasiones que se está trabajando para que la dama llegue en marzo de 2022, no sé cuándo llegará, pero ¿están ustedes trabajando mano a mano con el ayuntamiento también para esta cesión temporal? ¿Saben ustedes algo? Eh, evidentemente Con el, con el ayuntamiento fíjate, empezamos en el año 2019 a proyectar qué actos podríamos celebrar en el 2022 para celebrar este 125 aniversario todo quedó paralizado con, con la pandemia y lo retomamos a, a, a, en junio-julio de este año otra vez, qué actos podríamos hacer evidentemente nuestra primera pregunta es, vamos a tener a nuestra dama con nosotros, vamos a tenerla Sé que están trabajando, hemos tenido, no la mala suerte, digamos, sí la mala suerte de que, de que cuando estaban muy avanzadas las negociaciones, el ministro de Cultura fue cambiado. Con lo cual, no es que el nuevo ministro no tuviera en cuenta la labor realizada por su, por su predecesor, pero evidentemente es volver a retomar. Yo no soy tan optimista, no creo que estemos hablando ni de marzo ni de, ni, ni de, ni de mediados de, de siguiera del año 22. Ya estamos hablando, las últimas noticias es que a finales del año 22. Bienvenida sea cuando venga. O sea, eh, Y ahí eh, el Ayuntamiento sabe que cuenta con la Real Orden para todo lo que necesite y con toda la ciudadanía. Pues al margen de las noticias sobre la cesión o no de la dama de Elche, su llegada o no, ¿Qué están preparando para el 125 aniversario? El 4 de agosto de 2022, ¿qué habrá? Pues no va a ser solo el 4 de agosto. Ya, que Queremos todo... que sea el año de la dama, que no pase desapercibido, no ya a nivel de nuestra ciudad, sino a nivel nacional. Con lo cual, eh, tenemos programados y así hemos presentado estos proyectos, tanto al, al ayuntamiento como a la diputación provincial, que están siendo bien ajustados, bien acogidos, distintas opciones. En principio tendríamos dos exposiciones previstas y bastante adelantadas. Una sería las mil y una imágenes de la dama, que serían de reproducciones de la dama, una que serían curiosidades sobre, sobre, sobre la dama y otra que sería la, sobre la dama itinerante, es decir, todo el periplo de traslados que tuvo la dama y de viajes que ha realizado desde que fue descubierta la día en, en la Alcudía, con fotografías de, de, de la época. Eh, eh, es una, una exposición ambiciosa, puesto que hay que solicitar, muchas de las fotografías tienen dominio de propiedad, hay que pedir autorizaciones, etcétera, etcétera. Pero eh, ver fotográficamente desde que la dama fue descubierta, desde que su traslado a París, cuando es bajada a, a Montpellier, cuando es de vuelta a España, la primera visita a Elche, los traslados en Madrid hasta que llegó al actual emplazamiento del Museo Arqueológico, la vuelta en el 2006, pues... Es, es interesante y sobre todo hay fotos muy, muy curiosas con personajes totalmente inéditos para nosotros eh, que han visto y han estado a la dama. Una de ellas, por ejemplo, es uno de los, de los primeros, de los más importantes colaboradores de Hitler en el Museo del Louvre, contemplando la dama con una admiración fuera de, de todo el lugar. Creo que puede ser una, una exposición muy ilustrativa Y, y muy interesante. En cuanto después también tenemos programada una conferencia, todavía eh, no hemos determinado la, la persona que va a dar esa, esa charla o conferencia, porque, porque sabiendo que también eh, la, la unidad de educación a distancia va a hacer un seminario sobre arte íbero en el mm -hmm. año que viene, que... que en, para colaborar con, con la magnificencia del año 22, pues a lo mejor mm, no queremos coincidir con, o sea, que, querríamos ampliar en, uh -huh. en traer algún otro ponente que no, que no venga a ese seminario. Eh, por descontado que los actos del día 4 queremos mm, alargarlos fuera el día 3, 4 y 5 y estamos pensando y a los responsables de la fundación de Alcudia les ha parecido bien el que el día 4 de agosto lo celebremos en la propia Alcudia en el cual pudieran desplazarse quien quisiera asistir a, con autobuses a, al, al, al propio yacimiento y hacer, a, y hacer allí el acto conmemorativo de la, de la Real Orden. El día 3, pues posiblemente por la mañana actos lúdicos dirigidos a, los, a nuestros niños que no tenemos que olvidar para nada y por la tarde la conferencia y el día 5 pues terminaríamos con una, con una cena de, de, de nuestro de nuestra real orden que generalmente está abierta a todo el mundo uh -huh. que quiera asistir. Y no nos olvidamos de nuestros pequeños tampoco. Sabes uh -huh. que una de las labores que estamos haciendo es la, la ir a los colegios, implementar, incrementar, que ya estamos con la... Con, la Concejalía de, de Educación eh, para ir a, al máximo número posible de colegios a, a, a, en nuestras visitas que venimos haciendo habitualmente y también tenemos programado hacer un cuento para niños hasta cinco años sobre la dama, en la cual de una forma muy vistosa con dibujos que ellos puedan entender y poquita letra, puedan... Mmm, saber la historia de Nuestra Dama. También queremos editar ese cuento. Es mucho trabajo mucho, el que tienen mucho. por delante. Eh, esperemos que la tasa de incidencia siga estando como pues a descontado. los niveles de, de noviembre y que salga todo y que la proyección internacional también sea muy positiva para esta ciudad a través de las actividades que, que están organizando. ¿El Ayuntamiento colaborará con la Real Orden para...? Este, esta, este programa conmemorativo Estoy segura que sí que va a colaborar Porque por parte de ellos también Ciertas propuestas que le hemos hecho Como un logo Para el año 22, sabemos que ya lo, han, lo, lo tienen y lo han encargado, el que pudiera engalanarse la ciudad con... Cuando hablas de un logo para el año 22, ¿eso significa para declarar 2022 el año de la dama? No lo sé, eso ya depende del ayuntamiento, pero sí para conmemorar y para dar a conocer que es el 125 aniversario del, del descubrimiento del busto. Eh, y otras actividades como pedir eh, un número de la lotería o de, o de, la, o de la ONCE con, con, conmemorativo de esta efeméride. pues Todas esas actuaciones pues, van a partir por, de parte del ayuntamiento y la gran labor que tiene el ayuntamiento es sí. traérnosla. Ese es su gran reto. Eh, ¿Están ustedes interesados en lo que están haciendo en el MAE para precisamente eh, poder traer a la dama y exponerla? sí que estamos interesados, porque además no es que solamente fuera beneficioso para que nos cedieran la dama, es que esa remodelación del MAE va a suponer que no solamente una pieza tan importante de arte ibero como nuestra dama venga, sino que se puedan exponer otras obras que en este momento, por las condiciones quizá, de nuestro de nuestro museo, no es fácil que no las cedan. Eh, supondría subir de categoría o de eh, nuestro, nuestro museo arqueológico, y poder también, no solamente que viniera nuestra dama, sino otras piezas de arte que en este momento nos están vedados. Ha hablado de exposiciones, pero también supongo que habrá publicaciones, porque tenemos la Fundación Alcuria, que cumple 25 años eh, en, del yacimiento de Alcuria como fundación. Sí, sí. Supongo que también estarán ustedes colaborando con esa fundación por aquello de las publicaciones, porque cada vez se sabe algo más de la dama. Evidentemente, eh, sé que precisamente eh, esta semana pasada, creo recordar jueves, presentaron un libro uh -huh. de, de la Fundación La Alcudia celebrando este 25 aniversario al cual no pude asistir con gran pesar mío, pero sí que están dando pasos, sí que nos han abierto las puertas, sí que nos han llamado y sí que están deseando que la colaboración con nosotros sea más fluida. Pues la Real Orden tiene muchos retos por delante y es sí. convertir ese año 2022 en el Año de la Dama y además eh, también en capital de arte íbero, porque eso, eso es un proyecto sería... que ustedes tampoco renuncian a él. Evidentemente, porque, porque un aniversario es un aniversario, será el 125 y después pasará, pero que, que nosotros seamos una referencia, nuestra ciudad del arte íbero, eso quedará para siempre y eso es un, un proyecto que además... De, debe de, de consolidarse y, y, y, a, y, que, y que además que nos lo merecemos, porque creo que realmente podemos ser esa referencia internacional de arte ibero. Pues de momento hemos hablado del 125, pero también del 124 aniversario, porque el 12 de noviembre ya van a celebrar ese 124 aniversario en el Centro de Congresos, reconociendo pues a personajes tan importantes como Fernando Soler por su Congreso Internacional de FACO y reconociendo la labor impresionante de todos los que han estado detrás cuidándonos durante sí. la pandemia personal sanitario y no sanitario del Departamento de Salud del Hospital General de Itche. Mari Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche. Gracias. Gracias a vosotros siempre. 101.4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 en Ferretería Industrial Carrús, calle Almanza 36, del Polígono Carrús, Elche.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 De entre tantos impostores muertos Me gustan de las gotas de luz atravesando tu persiana Proyectadas deslizándose en mi cara Salvaría al que creía que nadaba en aguas claras Antes de tener que contener las ganas de escapar Y en medio de esta mierda a veces se te olvida. En wilt escucharlo, Me pides que lo diga. Hey is es que mojado hasta aquí ya is es que no lo quiero tocar voz si se rompiera con cicatrices de derrota lo vamos consiguiendo palmar y seguir riendo con una L en la frente. Aún te siela pica todo mucho tanto a tanta gente. En esta selva? que nos mira me dices que no sabes me pides que lo diga. No es que no lo quiera decir. No es que no lo quiera pensar. No es que no lo sienta. No es que no lo sienta. No, no. Es que si no fuera por ti. Es que hemos llegado hasta aquí. Y es que no lo quiero tocar. Voor si se rompiera.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 Que hemos llegado aquí y es que no lo quiero tocar por si se rompiera. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Bien, quedan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana. Ya tenemos con nosotros a Marga García para iniciar aquí nuestra ronda de noticias. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ross. Acabamos de terminar con la presidenta de la Real Orden de la Dama porque se va a recuperar ese acto institucional que no se pudo celebrar en agosto para conmemorar los 124 años del hallazgo de la Dama del Che. Esto se celebra en noviembre gracias a que la tasa de incidencia pues sigue siendo muy baja. Hoy es viernes, hoy actualiza la Consejería de Sanidad en los datos. Sigue estando por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes la tasa de contagios en Elche, Marga. Sí, como dices, hoy ha habido nueva actualización, como cada viernes, aunque ha subido ligeramente, pero bueno, es algo que se está viendo en toda España, Pues la tasa de incidencia ha subido hasta los 23 casos por cada 100.000 habitantes, pero bueno, todavía estamos debajo de esa franja de 25 de riesgo bajo en el municipio. Después de que se hayan registrado 15 casos en los últimos eh, tres días, eso sí, bueno, una buena noticia, no ha habido fallecidos, ya que en la última actualización del pasado miércoles sí que se había registrado uno. Así que, bueno, pues la tasa en 23 casos. ...por cada 100.000 habitantes sube 5 puntos, eso sí, respecto a la de hace 3 días. Vaya, va subiendo, es que el COVID está subiendo en todo el mundo... Todo el ...y mundo? eso es algo muy preocupante. Esperemos, toquemos madera para que esto sea una anécdota... ...y no volvamos otra vez a la pesadilla de olas anteriores... ...que la sexta ola pues, sea mucho más suave y amable con las personas... Marga, debido a la vacunación que sigue funcionando y que los mayores de 70 años ya tienen eh, la tercera dosis de refuerzo del COVID y la gripe, Veremos si al resto de la población, eh, conforme la vacuna que te haya tocado, tiene o no una uh -huh. tercera dosis. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Veremos si se ponen de acuerdo la comunidad científica o los expertos, ese comité de expertos. Esto es en cuanto al COVID. Para cerrarlo, eh, ¿la ocupación de, de los hospitales sigue siendo la misma que días anteriores? Bueno, pues eh, tenemos los datos eh, de ayer. Eh, son cinco las personas ingresadas, una en planta y cuatro en la unidad de cuidados intensivos. La UCI todavía, bueno, pues eh, le cuesta mucho más bajar esos niveles. Y tanto, estamos hablando de pacientes graves. Esto en cuanto al COVID. Hoy, viernes 5 de noviembre, ¿qué tenemos? ¿Qué previsiones hay? Bueno, pues además de la Junta Local de Gobierno de cada viernes, bueno, pues también hay rueda de prensa de compromiso. El diputado Joan Baldovinio viene aquí a Elche uh -huh. para hablar de esas enmiendas a los presupuestos generales del Estado, pero además el alcalde y el edil de promoción económica asisten en IFA ...a la inauguración de Fira Hogar y Fira Maco... ...después de esa feria de Futur Moda... ...bueno pues continúa ya ese calendario uh -huh. habitual... ...en la institución ferial alicantina. Y en cuanto a las noticias... ...hoy también hemos tenido aquí al responsable... ...del empleo de comisiones obreras... ...Antonio Fernández... ...quien nos ha dado un análisis de los datos del paro... ...ayer los conocimos... ...y siguen siendo positivos... ...en cuanto a que va descendiendo... Esto hay que aplaudirlo, pero no es tan positivo lo que hay detrás del empleo que se genera, por lo que ha dicho Antonio Fernández. Tienes los datos del paro, ¿no? Uh -huh. eh, son 203 personas menos las que eh, pues han abandonado esas listas del paro durante el pasado mes de octubre. El sector servicios es el que más empleo ha generado. Y a diferencia de lo que dijo la concejala ayer de urbanismo, Ana, Ana Arabi, de que el sector de la construcción está en alza, pues bien, eso, eh, esa información de que se están concediendo licencias para construir nuevas viviendas no se refleja en el empleo en el Che, porque según el responsable de comisiones obreras… Las contrataciones durante el mes de octubre no se corresponde con el número de licencias otorgadas o el número de viviendas que hay en la, en la construcción. Pueden, estar, eh, pueden ser empresas de fuera que empleen a, a personal de fuera, porque la construcción apenas, apenas eh, creo que hizo muy pocos contratos. Los contratos, el grueso de los contratos, que por cierto son muy temporales, muy precarios y también a tiempo parcial, fue en el sector de servicios y ahí cabe todo, comercio, educación, hostelería, eh, sanidad, cabe todo. Esto es en cuanto al empleo en Elche, que lo tuvimos ayer bien presente y tenemos más noticias porque, Marga, ¿cómo está el tema de las exhumaciones de los restos de los represaliados del cementerio viejo? Están las obras paralizadas, pero hoy el alcalde ha convocado a los portavoces políticos, ¿no? ¿Es hoy o cuando los ha convocado? No, será la semana que viene. Bueno, tenemos, parece que cada día tenemos un nuevo capítulo en el tema de las exhumaciones. Precisamente ayer el Partido Popular pidió la convocatoria de una comisión municipal con todos los grupos políticos, el secretario municipal, el interventor y también los funcionarios a los que dice Pablo Ruz que acusó la edil de cultura bueno, pues para intentar esclarecer todos los hechos. Y al mismo tiempo el alcalde convocó para la próxima semana, para el martes, pues una junta de portavoces, bueno, pues para explicar con todos los detalles ese expediente de las exhumaciones a todas las formaciones del ayuntamiento. Así que bueno, pero por el momento esas obras sí se paralizaron, tal y como anunció la Edil de Cultura, nada más enterarse dice que no había contrato en esos uh -huh. trabajos. Y en la página de sucesos también dimos algún que otro incidente, ¿no?, en el Sí, tenemos dos sucesos, policía local y también eh, policía nacional. Por una parte, hubo, eh, también la Policía Nacional detuvo a tres personas por atentar contra agentes de la autoridad cuando estos se encontraban en un local eh, consumiendo sustancias estupefacientes y, además... El pasado 19 de octubre la policía local detuvo a dos hombres por robar en el interior de varios vehículos que se encontraban en el aparcamiento de Candalix. Así que bueno, esos son los dos sucesos que, bueno, que más destacados de ayer. Pues muchísimas gracias Marga. No hay, ¿me destacas alguna otra noticia? ¿Quieres destacarnos en bueno, este viernes pues, alguna otra noticia? Lo, un último detalle. Bueno, ayer. Eh, Tuvimos la de prensa por ese plan director para rehabilitar, ah, claro, eh. para rehabilitar la Basílica de Santa María. Bueno, pues ya se conoce el despacho de arquitectos que se encargará de analizar tanto el interior como el exterior de la Basílica. También todos los bienes que se encuentran dentro de ella bueno pues para determinar cuáles son las actuaciones más urgentes a llevar a cabo y, bueno, pues establecer un calendario de actuaciones y luego, por supuesto, pues el objetivo es pedir financiación a las diferentes, diferentes organismos y administraciones para poder Llevarlas a cabo. Sabía que se me olvidaba alguna de las noticias fue, destacadas bueno, una de, las de la jornada. Noticias más destacadas, pero bueno, poco a poco ya va avanzando ese plan director. Y lo es, y lo es, porque ya se han puesto en marcha los motores para al menos priorizar las actuaciones uh -huh. que necesita la Basílica de Santa María para no caerse a trozos, como le está pasando. <ríe> sí. Porque la piedra escaliza y se está, con uh -huh. el paso del tiempo, se está deteriorando demasiado. Pues Marga García, a la una vuelves con todas las noticias que se va a generar en esta jornada 5 de noviembre. ...que es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras... ...y nosotros hemos comenzado este programa... ...haciendo precisamente un guiño a esas personas cuidadoras... ...porque hay una carta que se ha hecho pública... ...por parte de la luchadora, digamos... ...porque fue de, las, de la fundadora de la Plataforma en Defensa... ...de la Ley de la, de, de la Dependencia, Nelche, Rosario Rives, uh -huh. ...en la que se quiere poner de manifiesto... ...ese trabajo tan invisible de las personas... ...que eh, sin pedir nada a cambio pues cuidan de sus seres queridos, aquellos que sufren y aquellos que caen enfermos. Un trabajo que no está remunerado y que por desgracia recae siempre en las mujeres. Y hoy, pues a través de esa carta pública, queremos reivindicarlo, ese trabajo, eh, y sobre todo pedir a la sociedad que no precarice sí. el trabajo de los cuidadores, porque ya no solo los que están en casa, sino todo el personal sociosanitario lo hemos visto cómo ese personal sociosanitario cobra pues, sueldos muy bajos cuando el trabajo es muy digno y muy necesario en esta sociedad. Al menos ese es el mensaje que dejamos en este día 5 de noviembre. Marga García, a la una. Volvemos a verte y a escucharte. Volvemos a la una. Hasta luego, Rosa Hasta luego. Y además con todas las imágenes esta noche a las nueve y media en el informativo Tilenit, Nosotros continuamos, son las diez y treinta y seis minutos, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y aún tenemos que terminar esta ronda de noticias que la hemos comenzado con ese repaso a la actualidad local con Marga García, que volverá a la una del mediodía, aquí en el 101.4. Ahora vamos a escuchar esta crónica deportiva. De Paco Gómez, que volverá después del de tiempo para la información local a la una y veinte. Pero ahora nos avanza la crónica deportiva del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, cuéntanos. Hola, buenos días. Algo más que tres puntos se juega el Elche Club de Fútbol el próximo domingo en el estadio de Son Mois frente al Mallorca. Y no solo por tratarse de un rival directo, que también, y porque el conjunto ilicitano, en caso de perder incluso, podría ingresar en zona de descenso. Es que eso también podría precipitar incluso la continuidad de Fran Escribá. Técnico y futbolista se muestran muy tranquilos, pero veremos... ...cuál es la paciencia del propietario si se siguen eh, perdiendo partidos... ...que esperemos no suceda, hay que recordar que el año pasado a estas alturas... Eh, Cristian Bragarnik tuvo la paciencia de cuatro meses, 16 partidos sin ganar para mantener a Jorge Almirón, evidentemente mucho antes debió tomar la decisión del cambio. En este momento, Fran Escriba lleva cuatro partidos sin ganar y parece al menos de salida muy precipitado, pero eh, la paciencia en el fútbol ya sabemos muchas veces de qué cuerda acaba rompiéndose. En este sentido, a Pedro Vigas se le preguntaba si hay sensación en el vestuario entre los jugadores de que lo del domingo pueda llegar a ser un ultimátum Pedro Vigas Pues sinceramente no, no tengo esa sensación ¿no? Creo que se está haciendo un buen trabajo Creo que, que el equipo está trabajando bien Está haciendo buenos partidos Sí que es verdad que en el resultado pues no, no lo estamos reflejando pero, pero creo que está el equipo en buena línea Así que es verdad que hay cosas que mejorar Porque si no, no estaremos hablando de esto Pero no se respira un ambiente de esto Como tú dices, de, de que sea... Eh, como un ultimátum o tal, nada, todo lo contrario él está más que metido, más que nunca y, y sabemos eh, perfectamente que, que somos capaces de sacar esto, que, que tenemos buen equipo que lo estamos demostrando y como te digo, lo único que creo que, que nos falta es, es sacarle los resultados que al final también es lo más importante Lo que no cabe ninguna duda es que Fran Escribá y su plantilla están convencidos de que están en el buen camino y que el domingo solo vale ganar, al menos esa es la idea con la que viaja en vuelo charter el sábado por la tarde la expedición Blanqui Verde. Sin Raúl Guti, sancionado, también sin Piatti, que todavía no se ha recuperado a tiempo, son 23 jugadores justos los que formarán esa convocatoria. El partido, recordamos, es este domingo a las seis y media de la tarde, desde las seis, te lo contamos en directo, si Dios quiere, desde estadio de Son Mois también con todo el equipo de marcador. Hasta luego. Hasta luego. Veremos cuál es el resultado de ese próximo encuentro del Elche Club de fútbol y ahora cerramos ya nuestra ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Es importante saber si hoy también el tiempo nos va a sorprender con el mismo chaparrón que sufrimos ayer por la tarde. Vicente Bordonado nos lo cuenta. El tiempo.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 Muy buen día. El aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica y las bajas temperaturas. Durante esta madrugada paso de intervalos de nubosidad a primera hora de la mañana. Está lloviendo en el litoral norte de la provincia de Alicante. Temperaturas eh, relativamente bajas aquí en la ciudad. Eh, mínimas en la estación meteorológica de Telael se han rondado los 10 grados. En el sur del Caldeel hemos alcanzado valores de hasta 7 o 8 grados. Para esta mañana paso de nubosidad, eh, viento flojo de noroeste, a medida que vaya avanzando la tarde, vamos a tener nubosidad en aumento con algunas precipitaciones de carácter débil no descartamos precipitaciones puntualmente intensas en forma de chaparrón que nos podrían acompañar incluso a entrada a la noche. El protagonista en el último tramo de la tarde será el viento de levante, rachas de más de 40 km por hora y las temperaturas hoy van a seguir bajando, máximas que en la ciudad van a rondar los 17 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 17, 18 grados. Mañana tendremos una jornada con alternancia de nubes y claros, ya no esperamos precipitaciones, el viento flojo y en cuanto a las temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados mínimas en torno a los 8 grados. El domingo ambiente ya mucho más soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas que tienden a recuperarse a valores en torno a los 19 grados Para el lunes más de lo mismo, con temperaturas que van a rondar los 20 grados y a partir del martes nubosidad en aumento. Y es que a lo largo de estos días tendremos una dana o embolsamiento de aire frío en altura en el Mediterráneo occidental, nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. 101.4, Teleelch, Radio Marca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 ...con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 42 minutos de la mañana... ...estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta... ...y esos minutos vamos a dedicarlos a la música... ...a disfrutar de temas como el, el principal... ...porque el grupo español Estopa... ...es el que interpreta el tema principal... ...pues de lo nuevo, de la nueva temporada... ...de Los Hombres, de Paco... ...y así suena... Een verleden, een een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een verleden, een de een verleden, Sobre todo si van tres tíos serios. het departement de de inteligencia, We inteligente pero no tienen paciencia. hebben te de nieuwe. We zitten no te vas a escapar. Y estaba yo en misión secreta, Petalen de dan gaan we. Met onze voeten voor de deur. Als je niet wilt, dan gaan we. Als je niet wilt, dan gaan we. Als je niet wilt, dan gaan we. Als Esta noche que dormir en el así no me he visto por algunos, por otros mal pagados Pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista Aunque tú te metas en el autopista No te fíes de los coches negros Sobre todo si van tres tíos serios En el departamento de inteligencia Son inteligentes pero no tienen paciencia Con el coche de los nuevos ya no te ríganos plenos Y siempre te pillan Si no me salimos con lo que por delante, si ya no sabes qué haces, lo malo que cuidamos por tu seguridad, no te dejamos vender, tampoco lo vale. Que me esta noche tendrás que.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 10 y 48 y seguimos con la música porque Cetangana, el madrileño Zetangana, se ha vuelto a ir de fiesta con Antonio Carmona y Quique Veneno para lanzar este año su tema Los Tontos. Ik yo que por ser yo bueno